monotributistas y jubilados. El Gobierno Nacional otorgará un bono por única vez a trabajadores informales monotributistas en dos cuotas en mayo y junio y jubilados en una cuota. La medida alcanzará a aquellos que cobren hasta dos salarios mínimos vitales y móviles o jubilación mínima vital y móvil. Martín Guzmán anunció que el ingreso para los trabajadores informales y monotributistas será de 18.000 pesos, mientras que para los jubilados y pensionados será de 12.000 pesos. volvieron los almuerzos presenciales al comedor universitario de la UNLP. Este lunes cientos de alumnos de la UNLP pudieron volver a almorzar de manera presencial en el comedor universitario de la Casa de Estudios. Hasta el momento la apertura del comedor era tan solo para retirar la vianda de comida, pero a partir de ahora los estudiantes pueden acercarse para comer en alguna de las cuatro sedes. De esta forma se sostiene el sistema de viandas para llevar los almuerzos y las cenas. En el caso de quienes decidan llevarse el almuerzo pueden acercarse en diferentes bandas horarias desde las 11 y media de la mañana se volvió a establecer este esquema de atención cada 45 minutos para evitar aglomeraciones de personas y en todas las sedes se ofrece opciones para celíacos un servicio que informa más cerca Continúa el cronograma de vacunación antigripal en la ciudad. Este lunes se dio inicio al cronograma de vacunación antigripal para mayores de 65 años, embarazadas y personas de riesgo en La Plata, en el marco de la campaña de inmunización que se lleva adelante por parte de la municipalidad. Según precisaron desde la comuna, tras la primera instancia de vacuna destinada al personal de salud, continuará la aplicación para los distintos grupos de riesgo en los vacunatorios y centros dependientes del municipio. Las dosis están disponibles en los hospitales y en los 46 centros de atención primaria de salud, a disposición de los vecines en todos los barrios platenses, las cuales se aplicarán sujeto a disponibilidad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.